でも、あなたの声は、あなたの声は、あなたの声は、あ e たの声は、あなたの声は、あなたの声は、あなたの声は、あな a の声は、あなたの声は、あなたの声は、あなたの声は、あなたの声は、あなたの声は、あな Que siga el son, puede que tu carne humana no resistiera el lacero. El acero tampoco puede resistir tu ejemplo. Que pare un momento el son, que enmudezca la palabra para escuchar el latido del Che Guevara. Que siga el son. En la calle grande has nacido, aunque digan que estás muerto, solo así nacen los hombres para la historia y el tiempo. Que pare un momento el son para enjugar una lágrima, una lágrima de pólvora, por c h e g u e b a che pare il sonno.